v a y a s a bueno, cuéntenos ¿eh? un poquito una síntesis de lo que a su juicio fue esta audiencia que se realizó lunes y martes allí en m a r i l o c h e La audiencia fue, fue un contundente rechazo porque los primeros 20 eran todos empleados de la empresa, por lo cual es muy, digamos, relativo lo que puedan decir porque son los empleados que tienen intereses creados directamente、uh -huh. a favor de la empresa y, y hubo 69, digamos. Vecinos que se pronunciaron en contra, digamos, de、sí. diferentes orientaciones y diferentes、eh, organizaciones sociales y políticas y gremiales. Así que 69 fueron、eh, que rechazaron contundentemente la propuesta y 29 que la defendieron. Así que la audiencia fue muy,、uh -huh. muy clara: de que el pueblo de Bailoche r no quiere que se entrevista a Roca Tedar. v、uh -huh. a l a c u á l e s son los ejes centrales de, del rechazo a esta. A esta recontratación allí del Cerro Catedral? Bueno, primero que el, para que la gente lo entienda, este,、eh, la licitación vente, vence dentro de seis años y habría que hacer, digamos, el contrato ven, ven, vence dentro de seis años y habría que hacer una licitación internacional.、Uh -huh. Acá se está adelantando, digamos, el, la entrega del Cerro 6 años antes sin ningún tipo de licitación a la, a la empresa que está. n o、uh -huh. Y se le está dando por el cerro por 30 años más la parte de los servicios y por 50 años más se le está entregando 70 hectáreas de tierra para, para que haga todo un desarrollo inmobiliario.、Uh -huh. ¿no? este, eso viola la carta orgánica porque la carta orgánica dice que las tierras del catedral son, son este, inalienables, digamos que no se pueden ceder a terceros. Así que hay una violación clara de la Carta Orgánica. Este, y además de eso, la misma Carta Orgánica dice que no, que no se van a autorizar nuevas urbanizaciones en el oeste de Bariloche hasta que no haya un plan estratégico、uh -huh. que, que de desarrollo urbano de Bariloche, que todavía no está hecho el plan estratégico. Así que、uh -huh. a la Carta Orgánica la viola dos veces. digamos. ¿no? Claro, o sea que podría, ser,、eh, podría haber una presentación en la justicia también por el tema. Sí, s e g u r a m e n t e barbaras. A eso se le suma que no hay ningún tipo de informe de impacto ambiental. Para semejante、uh -huh. proyecto tiene que haber este, este, algún tipo de informe, es obligatorio que lo haya, digamos, ¿no?、Uh -huh. No hay informe de impacto ambiental, ¿viste? A eso se le suma que hoy el, el Cerro Catedral este, paga un canon que es irrisorio, paga o r e p n un canon equivalente a 12.500 pases de e s q u í d i a r i o s En todo el año, ¿no?、Uh -huh. Y eso es lo que el cerro saca en un solo día de temporada alta, ¿no?、Ajá. Así que,、eh, encima, este, van a tener un montón de ganancia más y van a seguir pagando el mismo canon que están pagando ahora. O sea, Leonino para la empresa. Ahora, ¿qué hay de aquello que se habla de que los Macri y también Caputo tendrían intereses? Parece. en e l e m p r e n d i m i e n t o i n m o b i l i a r i o Bueno, hubo, hubo este. Lamentablemente, si eso es cierto,、sí. la verdad que. Estamos este, en problemas como, como ciudadanía, como, como pueblo, porque lo que, lo que dice la información periodística es que él es el condicionamiento que le pone Macri al municipio para, para, este, para apoyarlo, digamos, porque está continuamente recibiendo fondos de nación、uh -huh. para poder este, afrontar sus, sus, este, sus obligaciones, este,、eh, que, que favorezca a esta empresa, digamos. Este, Directamente se dice eso, a h o r a cómo se puede comprobar es, es, muy, es muy difícil, ¿no? Porque si es, un, si es una extorsión de esta naturaleza. Este... Pero la verdad que no tiene ningún tipo de sentido, digamos, el... no, no, no, no gana nada el municipio, ¿no?、Uh -huh. este, eh, así que, es, bueno, si se dice, nosotros decimos que los que lo defienden, digamos, hablan de que. Bueno, siempre en estas cosas aparece la tensión de que. Que se van a c r e a r fuente de empleo, de que b u en o que en Barrioche n e c e s i t e inversiones. En todos los lugares, es así. cuando aparece alguna cuestión que es violatoria de lo ambiental, que, que viola las la, la normas de construcción, que no, digamos, que, tiene un montón de, que no le da ningún beneficio d i g a m o s a la comunidad en, en, en que aumente su ingreso, se dice: bueno, pero va a generar trabajo. digamos. Pero e b u No se puede. Digamos, este, Ceder todo porque genere durante un tiempo fuente de trabajo, digamos. n o Bueno, es la excusa que ponen ahí en el caso del Cerro Perito Moreno en el bolsón, ¿no? Un emprendimiento que está parado por la justicia en estos momentos allí, ¿no? Sí, lo que pasa es que este, el,、eh, para que la gente también lo entienda, el Estado tiene la obligación de, de, de, de, no, de no dejar que, que, que se haga negocio, digamos, por el negocio mismo este, a costa de, la, de nuestras montañas, a costa de. Este, de violar todas las leyes a costa de violar la Carta Orgánica, digamos. Y en todo caso, si, en todo caso, si, si llegáramos al extremo de que estuviéramos en una crisis tal que, que hay que pasar por delante, digamos, lo ambiental, las normas establecidas, etc., por lo menos que se ponga a consideración de la población y que se haga un plebiscito. Y que... Acá en Bariloche, la Carta Orgánica habla de que se pueden hacer referéndums, plebiscitos. Y lo hemos hecho una sola vez para ver si se abría o no un supermercado, digamos, si se, se dejaba emplazar un supermercado en una zona que, que por la norro urbanística no podía construirse por la, los metros cuadrados de construcción que iban a construir. Así que por un supermercado hicimos un plebiscito.、Uh -huh. Por esto que se van a crear 70 hectáreas, este, por 50 años, por medio siglo, este, del Cerro Catedral, que es el emblema, digamos, turístico de Biroche,、uh -huh. no se va a consultar a la población y se va a hacer este, así en forma. este Digamos,、eh, sin la participación ciudadana necesaria. Digamos, la participación ciudadana se está dando, como se dio en la audiencia pública, pero en la audiencia pública no es vinculante. Es decir, si, si el Consejo Municipal tiene los votos para aprobarlo, ellos pueden avanzar con, con el proyecto. Seguramente va a haber vi, presentaciones en la justicia, por, por, por, va a haber seguramente un recurso de amparo ambiental, va a haber recursos, este, o. Eh, con esto que te digo que, que se, está, se está violando la carta orgánica, etcétera, etcétera, pero, pero indudablemente este es, una, es un escándalo, digamos.、Uh -huh. ¿no? Eh, ¿No hay alguna norma provincial que se viole también? Acá digo, ¿no? ¿en cuánto tiene que ver el, esto en el gobierno provincial, la legislatura, que podría actuar?、Eh, yo te dije la, la síntesis de los, de los casos más gruesos, los que,、eh. los que tienen, digamos, este, y han analizado el documento. Y el proyecto también habla de que no se, no se respeta la ley de bosque, no Ajá, se respetan ejemplo, diferentes、claro. normas también provinciales, ¿no? Pero, pero acá, bueno,、okay. desde el punto de vista de la soberanía municipal, es que hay muchísimas cosas que, que, que no se debería n permitir, y porque el ámbito que, que de la decisión está en el Consejo Municipal. Seguramente después, segura, seguro que vamos a hacer algo a nivel provincial y también a nivel judicial, pero, pero los que deciden son los concejales, ¿no?、Uh -huh, claro. Eh, ¿Cuándo vendría esta decisión? Este, de, de, ya ya es, es el corto plazo, por lo que decía Genuso, porque uno de los argumentos que pone para no hacer el plebiscito es que no hay tiempo. Y no hay tiempo por los condicionamientos que le deben haber puesto. Pero、uh -huh. e、sí, n realidad, este,、eh, recién se vence dentro de seis años. La, claro, claro. No sé claro. cuál es el, el apuro por. Indudablemente hay un. Hay un, este, hay un condicionamiento. A mí me hace acordar mucho al. A la, a, la, a la reforma previsional este, a nivel nacional, n o porque eso ya estaba, digamos, este, escrito en todos los condicionamientos que ponía el FMI y los organismos internacionales de crédito para que la Argentina se pueda endeudar en los millones de dólares y para que siga, siga este, ten,、eh, accediendo a deuda a nivel internacional. Está escrito que, que tiene que haber ajustes y reformas en cuanto a todo el tema jubilatorio. Este, y y es, así lo llevó adelante Macri contra Viento y Marea, aún con un rechazo popular muy fuerte c o m o t u v o digamos, en, en diciembre la, la, este, la baja del cálculo jubilatorio. Y acá es una cosa parecida, digamos. Este, es decir, el, el gobierno nacional este, este, le exige al, acá al intendente, el intendente, aparentemente, por lo que. Por lo que diría, digamos, la información periodística, lo, lo t i e n e que llevar adelante rápidamente para cumplir, digamos, con el compromiso que asumió el gobierno nacional. Que es para, no es para, para una cuestión del gobierno nacional, sino es para beneficiar a un privado, digamos, a un empresario. Estamos en esa situación, digamos, que por, para beneficiar a un empresario se entregan, digamos, 70 hectáreas de. con la excusa, digamos, con el fundamento que nosotros no compartimos de. De que se va a desarrollar trabajo y que es una oportunidad de inversión, etcétera, etcétera. v a y l a s a ¿qué acción política va a desarrollar todo este amplio sector que se opone a la, a, a la, al, al recontrato del Catedral? Bueno, este, ya, se han hecho, ya se han hecho un montón de, de, este, de movilizaciones, de expresiones, de, de participación, digamos, de, de muchísimos sectores, porque además en esto. Este, Hay organizaciones sociales, organizaciones gremiales, hay organizaciones políticas este, de diferente de extracción, inclusive que, que tienen diferencias en otros temas, que, que se han unido. digamos. Hay, un, hay muchísimo a a d i g m s、eh, consenso de toda la ciudadanía, salvo de, de, de los que forman parte de la empresa o del gobierno municipal, para rechazar esto porque no tiene. Es、uh -huh. un disparate, digamos. Desde el punto de vista jurídico es un disparate, desde el punto de vista político es un disparate, desde el punto de vista económico es un disparate. Entonces, este, eh, se van a, seguramente se van a seguir haciendo acciones. Hay una、uh -huh. movilización muy fuerte en b a r i l o c h e de este tema, ¿no? De, de、uh -huh. los sectores ambientalistas, de, de los sectores políticos, de los que conocen la cuestión jurídica. Así que no,、uh -huh. no sabemos bien cómo va a seguir esto, porque la, la audiencia fue muy contundente y se suponía que, que iba a ser, digamos, Que, que iba a hacer、eh, reflexionar a los concejales este, de, del partido oficial para,、uh -huh. para, para ver que el pueblo, digamos, a través de los, de los 124 dadores, la gran mayoría, digamos, prácticamente un, un 60%, digamos, un 70% habló m a n i f e s t a m e n t e en contra. Digamos, no llegaron a haber 124, 124 fueron los anotados, fueron menos, fueron 69、uh -huh. más. Sí. Más 29, digamos, un poquito más de 100. Este, el 70% prácticamente en contra. Este, es altísimo. Que, que, bueno, que era, era contundente que si la audiencia pública sirve para algo, digamos, si es un trámite legal, burocrático para hacer, bueno, hemos perdido dos o tres días, pero si, si realmente tiene que servir para. Para influenciar sobre los representantes del pueblo como、eh, uh -huh. herramienta de participación, está claro que no tiene licencia social el, cer el cerro catedral en Bariloche, está, está claro. Ahora, si se pretende avanzar igual, bueno, este, seguiremos accionando, y si no, este,、eh, lo harán por, porque tienen, digamos, el poder en este momento, pero、uh -huh. bueno, el, el pueblo de Bariloche lo recordará, digamos, este,、eh, muy fuertemente porque toda la gente sabe que es un, es un gran negocio, esto como dijiste vos al principio de la nota.